Bismillahi rrahmani rrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Cuando tenga lugar el suceso inevitable, la llegada del día de la resurrección. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Nadie podrá negarlo ni detenerlo. Hófidatur rāfi'a Unos serán humillados en lo más bajo del infierno y otros enaltecidos en el paraíso. Idhā rujjatil arḍi rajā Cuando la tierra sea sacudida violentamente el día de la resurrección Wa bussatil jibalu bassa Ilas montañas sean pulverizadas. Fa kanat haba'am mubtha Y se conviertan en polvo esparcido. Wa kuntum azwajan thalatha Entonces se dividirán en tres grupos wa ashabul maymanati ma ashabul maymana los de la derecha que afortunados serán wa ashabul mashamati ma ashabul mashama los de la izquierda que desdichados serán was-sabiqun-sabiqūn Y los virtuosos que compitieron por ser los primeros en la obediencia a Allah y en la realización de buenas obras serán los primeros en ser honrados en la otra vida. Ulā'ikal-muqarrabūn Estos serán los más cercanos a Allah. Fi jannat in na'im. Y habitaran en los jardines de las delicias. Thullatum min al awwalin. Este grupo lo formará una multitud de entre las primeras comunidades creyentes. Wa qalilum min al ahirin y unos pocos de entre las últimas. Alasurrin mawduna Tendrán divanes adornados con oro y piedras preciosas. Muttaqina 'alayha mutaqabilin Sobre los que se reclinarán unos frente a otros. Ya tufu 'alayhim wildan mukhalladun Entre ellos circularán sirvientes eternamente jóvenes. Bi'aqwabin wa abariqaw wa k'asin min ma'in Con copas, jarras y vasos de un vino puro que manará constantemente de un manantial. La yusadda'un a'anha wa la yunzifun El cual no les causará dolor de cabeza ni embriaguez Wafakihatin min ma yatekhayarun Y les servirán también la fruta que escojan Walahmi tairin min ma yatekhayarun ya estehun y la carne de ave que descen wahurunin y tendrán por esposas auríes de grandes y hermosos ojos ka amsalil lu'lu'il maknun las cuales se asemejarán por su blancura a las perlas protegidas jazaa'an bima kan ya'malun en recompensa por las buenas acciones que realizaron en la vida terrenal la yasma'una fiha laghawan wa la ta'thima ajino escucharán banalidades ni palabras pecaminosas illa qilan salaman salama Solo escucharán saludos de paz Wa ashabul yamin ma ashabul yamin Y los de la derecha qué afortunados serán fi sidrim makdud Estarán entre azufáis sin espinas. Y bananos cargados de fruta apiladas. Bajo una extensa sombra. Y manantiales abrá cerca de ellos agua que no dejará de manar y fruta en abundancia la maqtu'a wala mamnu'a que no se agotará y estará siempre a mano y furos marfu'a y estarán sobre lechos elevados. Innashna-nahunna insha'a Realmente hemos creado a las zuríes del paraíso de manera que sean perfectas. Faj'alnāhunna abkarā Y las hemos hecho siempre vírgenes Afectuosas con sus esposos Y de la misma edad Esa será la recompensa para los de la derecha Esa será la recompensa para los de la derecha que estará formada por una multitud de entre las primeras naciones creyentes. وثلتم من الاخرين y una multitud de entre las últimas. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال Y los de la izquierda, qué destitchados serán. في سموم وحميم إستارون بينتوس ابرازادورس ياغو يربيندو و ظل من يحمون إي باخو لاسومبرا دي اون اومو نيجرو لا باريد ولا كريم كي نو سيران يفريسكا Día agradable. Ennahum kano qabla dhalika mutrafin Esos se habían entregado antes a los placeres de la vida terrenal. Wa kanu yusirrun ala al-hinthil azim Y persistieron en el gran pecado de la idolatría. Wakanu yaquluna aitha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun Solian decir en tono de burla Cuando muramos y seamos polvo y huesos resucitaremos awābānā al-awwalūn inna al-awwalīna wal-ākhirīn diles o oh muhammad en verdad tanto las primeras como las últimas generaciones Lama jamu'una ila miqat yewmin ma'lum Serán reunidas para comparecer en un día que ha sido determinado El día de la resurrección Thumma innakum ayyuhad dalun al mukadda después ustedes los que se han extraviado del camino y han negado la verdad la akilun min shajarim min zaqum comerán del árbol infernal de zaqum fa mal'un minha al butun hasta llenar sus estómagos Fasharibuna alayhim min alhamim Luego beberan agua hirviendo Fasharibuna shurbal-hīm Como beben los camellos sedientos que no pueden apagar su sed Hadha nuzuluhum yawm ad-dīn Esto es lo que les ha sido preparado para el día del juicio final. Nahnu khalaqnakum falau la tusaddiqun Nosotros los creamos. ¿Por qué no creen? Pues en la resurrección. Afara'aytum ma tumnun Es que no ven el semen que eyaculan a antum takhluqunahu am nahnu al khaliqun ustedes lo han creado o nosotros nahnu qaddarna bainakum al maut wa ma nahnu bi masbuqin nosotros hemos decretado su muerte y nada nos impide ala an nubaddi la amthalakum wa nunshiakum fima la ta'alamun cambiar su apariencia y transformarlos en algo que ignoran wa laqad alimtumun nash'atal oula falawla tadakkarun saben que alá los creó cuando no eran nada. Entonces, ¿por qué no reflexionan? <risa> ¿Acaso no reparan en los cultivos que siembran? ¿A túm trascruñe o نحن الزارعون? ¿Son ustedes quienes hacen que crezcan o nosotros? لو نشاء لجعلناهو حطامًا فضلتم تفكهون Si quisiéramos haríamos que se secaran y lamentarían lo sucedido sorprendidos إننا لمغرمون Dirían Realmente estamos arruinados. Bal nahnu mahrumun Hemos sido privados de la cosecha. A fa ra'aytum al ma'a alladhi tashrabun ¿Acaso no reparan en el agua que beben? A antum a nazaltumuhu minal muzni am nahnu al munzilun sungu ustedes quienes hacen que descienda de las nubes o nosotros la una sha'a ja'alnahu ujajan falau la tashkurun si quisiéramos la tornaríamos salada ¿Por qué no son pues agradecidos? ¿Acaso no reparan en el fuego que prenden? ¿Auntum an sha'tum shajarata am nahnu al-munshi'un? ¿Son ustedes quienes han creado los árboles con los que lo encienden o nosotros? Nosotros hemos hecho del fuego de la vida terrenal un recordatorio del infierno y un elemento de utilidad para los viajeros y para todo aquel que pueda beneficiarse de él. Fasabbih bismi rabbikal azim Glorifica pues con alabanzas el nombre de tu Señor el más grande Falā uqsimu bimawāqi'in nujūn Juro por la posición de las estrellas Wa innahu laqasamun lau ta'lamun aazim. Y este es un juramento extraordinario, si supieran. Innahu laqur'anun kariim. Que este Corán es una recitación honorable. في كتاب مكنون que consta en un registro preservado la tabla protegida la yamasu illa al mutahharun el cual solo pueden tocar quienes están purificados los ángeles tanzilum mir rabbil alamin y este corán es una revelación del señor de toda la creación afa bihadzal haditsi antum mudahinun no creerán en esta recitación وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ إِ إن vez de agradecerle a Allah el sustento que les concede, lo niegan? فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ entonces ¿por qué cuando el alma alcanza la garganta de quien está a punto de morir? no evitan que ésta salga del cuerpo. Siendo que ustedes se hallan presentes en dicho momento mirando. Y nosotros vamos a ir más allá de ustedes, pero no se vengan más nosotros estamos más cerca de él que ustedes aunque no puedan verlo falawla in kuntum ghayr madinin si ustedes creen realmente que no resucitarán ni tendrán que rendir cuentas de sus acciones ta'd'unha in kuntum sadiquin ¿Por qué no hacen que su alma regrese al cuerpo si son veraces en lo que alegan? Fa in kana min al-muqarrabin Si el fallecido es de los más cercanos a Allah porque competía por ser el primero en obedecerlo rauhun wa rayhanun wa jannatun 'inim Tendrás descanso y una buena provisión en el jardín de las delicias. Wa amma in kana min ashabil yamin Si es de los de la derecha Fasalamun laka min ashabil yameen Los ángeles le dirán La paz esté contigo Estás entre los de la derecha Wa amma in kana min al mukadzibin al-dham si es de quienes negaban la verdad y estaban extraviados Fanuzul min hamim recibirá agua hirviendo como castigo wa tasliyat jahim y entrará al fuego del infierno Inna hadha la huwa con yacín Esta es la pura verdad sin duda alguna. Fasabbih bismi rabbikal azim Glorifica pues con alabanzas el nombre de tu Señor el más grande.